Que, que matan dos mil personas al año, o si nos vamos a los trematodos eh, que prov provocan esquitomasos, esquitomatosis, que es causa la muerte así como de 10.000 personas al año, es una enfermedad.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 Y la Diputación de Girona. Bien, con esta aplicación podemos luchar un poco contra los mosquitos también. Tú si sí, Por ejemplo, es más interesante cazar mosquitos que Pokémon, ¿no? Pero muchísimo más. O sea, esta aplicación mola mogollón. Tú coges, te la instalas, eh, que pillas un mosquito, eh, tal, lo chafas o lo que sea, y pues le haces la foto acá. La envías, ¿no? Eh, tiene una serie de preguntas, descripciones y todo. Te haces un experto en mosquitos. Yo estoy ya... Mm. Eh, perdida.